Que los dos muy serios, ¿qué traen? No, no, no, los dos... No, no, no, ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó, muchachos? Atentos, maestro. Muy bien, así me gustan. Eh, gracias a los que me siguen en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. Eh, estamos en todas las redes sociales, así, el maestro Doggy. ¿Cómo se escribe maestro Doggy? Pues como se escribe maestro y Doggy, como se escribe Doggy con doble G y griega. Así que, para que me sigan ahí en mis redes sociales, se los voy a deletrear el maestro Doggy. El es E y L, o sea, el maestro, pues ya lo saben, M A E S T R O, maestro. Y Doggy se escribe con doble G, D O G G Y. Así es el maestro Doggy, muy bien. Vamos con algunas llamadas y también vamos a dar unos puntos de vista muy interesantes sobre el Garbanzo veía fútbol el día de hoy temprano. Estaba la tele acá encendida y jugaba Toluca contra santos, mujeres Las santas eh, Las santas contra las diablas Ah mira, ni había pensado en eso <risas> Pero pues, vamos a hablar de eso y, y qué injusticia que les pagaran a estas mujeres No sería una injusticia no. que les paguen Sería muy injusto que reciban un sueldo Cuando realmente pues no lo generan En esta vida nos han enseñado que te tienes que ganar las cosas Y si no las generas no puedes estar recibiendo De verdad, apoyos que no digan que no tienen. Pero ya de ahí depende. No, pero también están dejando su vida. Bueno, eso tal vez al rato lo hablamos. ¿no? ¿Están dejando su vida? Digo, ¿eh? dejan de hacer las cosas que tienen que hacer. ¿Por qué? Estar ahí, porque están jugando. ¿Por qué? Porque quieren estar Exacto, ahí. porque quieren. Sí, y pero, desde ahí pero ya. Pero también nosotros, jugadores, los hombres, están haciendo lo mismo. Pero ellos les pagan millonadas hasta carros les dan. Pero ellos a sí lo generan. Bueno, pero ellas tienen que empezar en algún lugar, ¿no? Exacto, ya empezaron, ya tienen uniformes, tienen canchas no, donde entrenar, maestro, tienen eso es, viajes. Es poquitero eso, Eso maestro. es poquitero. No. Empezar con con no, uniformes, con maestro. dónde entrenar, cómo viajar, eso es poquito. Es que, es que se nota que empezar... No, no, no, no, no, no. espérame, empezar... espérame. Cuando tengo una mujer aquí alegándome, tú, Garbanzo, no puedes estar peleando algo tan, tan tonto. Dices que no tienen nada las mujeres. Escucha bien. Muchas de ellas ya tienen sueldo, que yo no, yo no creo que lo ganen, pero bueno, no lo merecen. Pero tienen lugares para entrenar primer nivel, uniformes, tienen dónde quedarse, tienen transportes, viáticos. ¿Me estás diciendo que pobrecitas? De alguna manera, porque no tienen lo mismo que tienen los hombres. ¿Pero por los qué lugares? no? Bueno, porque exacto, porque es una injusticia... contra ellas contra las mujeres ahora Oye, además, si me yo hago hago una, una, a ver si yo hago una no, una liga de o sea una liga de enanos o de o de o de midgets, como midgets cómo cómo cómo se dice enano small people eh, personas bajitas personas pequeñas sí. de cuerpo pequeño y yo hago una y les y, y yo me los junto y hago armo por lo menos unos 10 equipos los ten, los tienen que apoyar a la fuerza eh, maestro es que permite vete me dices no. Vamos con Liset. Liset, cómo estás? Adelante, Liset. Hoy vamos a hablar de eso. Hola, buenas tardes. Adelante, buenas tardes, Liset. Um, yo le tenía una pregunta porque, pues bueno, mi esposo ha tenido un pasado con drogas y ya teníamos un buen tiempo donde él estaba bien, todo estaba bien, pero esta última semana. Lo he notado un poco raro y le pedí una prueba de droga y pues no la cree hacer. No sé si sí, eh, yo preguntarle o... Lizeth, no. ah, ya entiendo, tú fuiste quien me mandó este correo, eh, el correo donde me dices que tu esposo lamentablemente estaba en drogas y la droga es una enfermedad, ¿eh? Eh, la droga es una enfermedad que la verdad es bueno. Lisset que tú lo hayas apoyado Porque veo aquí que lo has apoyado eh, Tiene una niña eh, Ya han estado por 11 años Desde que tú empezaste Con él más o menos empezó Con esta adicción o fue Con el tiempo No sé, la mera verdad um, Durante nuestro matrimonio yo me enteré Pero pues ¿Hace cuánto te enteraste? Cinco o seis años más o menos um, Diez Hace unos Cuatro años, cuatro okay. cinco años Más o menos cinco años para acá Y tú has estado ahí apoyándolo Que es, es, eso es bueno hasta cierto punto Porque ahí es donde decimos no a ver eh, Venga el apoyo, ha estado con él Y tú le dijiste Vamos a seguir Pero necesito Él te pidió perdón, le dijiste va Pero te voy a hacer una prueba de De droga de vez en cuando Y él dijo va y todo iba bien hasta que Hace días le quería hacer una prueba Y no quiso ¿Y, y cómo haces una prueba perdón que sea muy ignorante en esto cómo le haces la prueba tú de, de droga bueno compramos una de esas que usan unas de esas que se hacen en minutos porque pues él él así me quería comprobar la primera vez dijo ya estoy bien ya regresó a la casa y me dijo que ya estaba bien y que encontraron una te para que yo supiera que sí estaba bien que compré eran cinco y pues tengo cuatro todavía y le pedí que hiciera otra ya no quiso. So ya no quiso. Él me dice que él no va a hacer todo lo que yo diga, que no es mandilón y que por qué tengo que estarle pidiendo eso. Es ¿Qué, tipo de, que, ¿Qué tipo de qué tipo de drogas él? Que yo sepa era cocaína. Muy bien, entonces Él te dijo, a ver, a ver, a ver. Está bien que yo me hacía la prueba, pero ahora ya no. Ni que fuera mandilón para andar haciendo lo que tú querías. Pero sin embargo, él fue el que puso la eh, la idea y él fue el que dijo, mira, para demostrarte que yo este, que yo estoy bien, tengo cinco pruebas, tú ahí me las haces. Y es lo que les digo, bros. ¿Ustedes para qué se meten en cosas que no van a cumplir? No, es que si tú yo hago esto hago esto nomás para contentar a la mujer y después hacen los que van a ser mejor digan. Este soy yo y bla bla bla en vez de esto. El Brody se la puso, eh, la, él se puso la pistola en la cabeza. O sea, él fue y le compró las le, las pruebas. Ahora él no lo quiere hacer y ya sacó con que no soy Mandilón. No tiene nada que ver ser Mandilón con tú eh, estar viendo, porque esto depende mucho de tu de tu salud mental, tu salud física, porque puede ser que el Brody un día se le bote la canica. Que por cierto, los que usan droga ellos dicen que están bien, que ellos no hacen daño a nadie. Ese es uno de los errores más grandes del que hace droga. A, a ti no te pido, yo no sé qué, como si no tuvieran gente que los quiere y los aprecia y verlos así es algo malo. Pero bueno, entonces, para mí no es mandilón, él puso esa regla y tú se la debías de poner más clara todavía para regresar, esa fue la regla. Me vale que sea que hay días que sea mandilón. Ahora si yo tengo una adicción y si yo veo que tal vez eso me puede ayudar a mí para controlarme, es decir, güey, no lo voy a hacer porque mi mujer me va a hacer la prueba y me puede detener a hacer eso, para mí sería algo bueno, eso no es mandilón, es una mujer que te está empujando a ser mejor y que te quiere tener en la casa con con con con la niña, con con ella, pero parece que a ti te está ganando la adicción. Si ya pudiste hacerlo, pues puedes prolongar eso. o pedir ayuda porque porque la mujer te dio la oportunidad si sí pudiste un tiempo detenerte y y ahora pues está sucediendo esto esto es más o menos para él y y es para ti decirte tienes que ser muy muy firme en la regla que pusiste por ti y por tu hija esa es mi mi mi opinión aquí porque tener una persona drogadicta es duro y es más duro que que él no se quiera no quiera cambiarlo porque si quisiera diría okay mi amor sabes que volví a hacerlo pero me gustaría ir a rehabilitación o que me ayuden sin embargo él no sacó la arma de pues yo no soy mandilón Aquel hombre que había llegado con la cola entre las patas ahora ya sacó otra vez el el el el, el machín que lleva adentro y creo que no se vale ahorita regreso para hacer otras preguntas rapidito No te vayas, síganme en mis redes sociales @elmaestrodog. Ya vuelvo. El maestro machido para escuchar, era la Para escuchar es el Para escuchar. El Muy bien, estamos de regreso, está hablando con Liset. Me escribió una carta donde dice que Pues le dejó ir a su brody porque pues hacía droga, cocaína que es muy popular y de repente pues como que ha volvido o volvió a lo a las andadas y tú querías preguntarme qué Lizeth pues que si seguimos aquí o si ya terminamos todo cada quien por su lado o no sé no sé qué hacer No, me imagino, tampoco es <coughs> algo fácil de decir, haz esto, haz lo otro, pero alguien te lo tiene que decir las cosas como son, Liset. Y tú no puedes estar, eh, tu hija no la puedes exponer a un brody que hace esto, ni puede, tú ya, o sea, ponte a pensar esto, y, y esto te va a ayudar a no sentirte mal. Es tú ya le diste una oportunidad. No es como que a la primera, como muchas viejas que andan ahí, nada, no, pues ya, mire, o sea, tú le diste ya la oportunidad de decir, oye, Esto no está bien así. Mi pregunta es Liset, ¿tú trabajas? Sí. ¿En qué trabajas? En una compañía. ¿Cómo te van? Bien. Sí. O sea, tú puedes vivir sola, no depender de él. Sí. Muy bien. Además digo está lo del child support y van a decir, pero lógicamente no es que aquí está con los hombres y que no sé qué y ahí es donde se han equivocado ustedes. Yo estoy con los hombres, pero también estoy con las injusticias. Es una injusticia. Imagínense que sean la hija de ustedes, Liset, sí, no, y que, no, que no, te digan, no, oye, mi hija, ¿qué pasó? Pues mi mi esposo anda en la droga. Tu nieta está ahí. Entonces les va a cambiar todo el asunto. Pero bueno, Liset, mi mi consejo es que si él no quiere ayuda y si está ahí ahora muy bravo diciendo que eso es mandilón hacerse la prueba y todo, pues le Tome la decisión de decirle a, ya estuvo y eso sería lo mejor para mí eso es. Okay, muchas gracias. De nada y ojalá que no que no te gane el apego. Eso pasa eso es lo que les digo. Amor inteligente, amor inteligente. Muchos creen que el amor es todo y ahí están. El hombre las golpea, el hombre las humilla. cuando el brody se droga o se alcoholiza, y están ahí que porque el amor, que porque, eh, mira, lunes y martes no la llevamos bien, miércoles ya más o menos, jueves sí me da mis, ¿verdad? el viernes es sábado y domingo no lo veo, pero ahí vamos, o sea, por un cachito de caricias, un cachito de amor, entre comillas, se quedan toda una vida con un brody, hagan hagan sus sumas y sus restas, que es más, más a gusto, más tiempo mejor, más tiempo o siempre hay problemas todo el tiempo y, le, y acá salen los defensores de las relaciones piratas y dicen Doggy, todas las por hablar, es que las relaciones no son fáciles, hay peleas, hay discusiones, ah mira pero ¿qué tal, que yo nunca he dicho eso, que no haya, es ¿cuántas hay? ¿quién no va a tener problemas con una mujer brody, que ya sabemos que Te desconocen en la noche desde o sea, que cambian mucho Son volubles, son este bipolares La mayoría tiene esa onda Que mis días, que eso, que la otra ¿Qué? Todas esas cosas Entonces, ah, Claro que vamos a tener alguna discusión Pero brodis Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado, domingo Siete días De esos siete días cuando andan bien No, pues casi nunca De vez, exacto Ustedes saquen las cuentas ¿Qué relación tienen? Y hay muchos brodis Como el del chocolatazo de hoy Que nomás le salen bonito cuando los ocupan les salen bonito cuando los necesitan Ahí están Sí maestro, pues sí me ignora y Pero de cuando le doy agarradas Esa nadie se las va a quitar maestro Se la echan una vez allá Y unos ni las conocen Menos Triste garbanzo Oiga maestro, pero no se le hace a usted que, dos cosas rápido, este, que esta Lisette no ha agotado todas las posibilidades para poder salvar su, religión, su relación. Claro, por eso le dije que vaya este, y que le diga, si el Brody no quiere ir, eso sería el final. Eh, ¿Hay otra más? No, no, no, eh, digo, habla, hablando de eso y que le diga, pues, porque obviamente tienen a la criatura de por medio y que le diga, mira, o sea, yo estoy intentando, estoy tratando, ve, esto va a suceder, yo ya me voy a ir, o sea, pero que le diga, no, nada más que se vaya la de caballazo, ¿no? ¿Y quién dijo que se fuera? No, no, no, yo solamente estoy haciendo una opinión, estoy hablando de lo que no puede ser hace rato. Y la otra es, usted puso sus siete dedos así, que están muy grandes, sus dedos son manos muy grandes, y dice, de los siete días, ¿cuál de esos días no estás bien? Y el vato dice, no, pues. Y ninguna Me faltan Pero si le preguntan a la mujer Lo mismo que dice ella, maestro O sea, yo pienso Que tal vez dice lo mismo Claro, podría? es lo que te digo Pero, y luego viene el orgullo Pues tú fuiste el que me dejaste No fuiste tú, fuiste tú Y ya, ¿de qué es? sirve eso? Pues, ¿Pero cómo se arregla eso? Pues es que no tienes que estar esperando Al que dice la otra persona, es tú, tu decisión O sea, si el otro no habla y no dice nada Vámonos. Pues ah, Claro, yo conozco gente, pues es que él no me dice Ah, okay. Es que él no se decide Ahora la okay, llévensela le Ya volvemos ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! Es el podcast que estás escuchando El show de la chocolate El podcast de hecho Chobachito Todas las tardes Bien señores, estamos eh, aquí de regreso, saludos a toda la gente que anda curándose la el día de hoy ¿Quién se la anda curando el día no, de hoy? No, porque no le pudieron ganar a mi equipo Ah, ¿no ese tipo de cura? Ah, okay. Perdón. No, no ese tipo de cura, no <risa> Garbanzo, tuvimos que ir a jugar con Pumas al mediodía, con el solazo Y no nos pudieron ganar No, no, no, no, no, el no Y el no Tigres anda mal <risa> no, uh. Uy, Pumas anda muy bien oh. Maestro, vamos peleando con Chivas, ya con eso le digo todo Bueno, oye, vamos acá con, eh, vamos con más llamadas. Eh, el, yo creo que mañana vamos a discutir lo de las mujeres y su pago, ¿verdad? De fútbol. Garbanzo quiere que le paguen a las mujeres. Y le no. dije yo, y, y, pero es que sin. Pero si las futbolistas no generan Oigan, el dinero. A ver, permítame. La institución, el club donde ellas juegan. Ya tienen dinero suficiente, ¿no? No. Eh, claro, no hay, hay crisis y lo más ahora con lo del coronavirus. Entonces, ¿por qué permitieron que llegara el, el club de mujeres a las mismas instituciones? Por la presión social. No. no o la porque querían social. hacer más dinero, gran idea. Ah, están haciendo dinero con las mujeres. Claro, es otra fuente ah, okay. de ingreso. ¿Por qué no mañana para que tu boca no esté tan grande porque te la, la tiene? Ah, hoy hablar, calor, es gratis, hablar es gratis. Hablar es gratis. ¿Cuánto generan las mujeres? Maestro, usted sabe la respuesta a eso y todo el mundo la sabe. No van a generar lo mismo que generan los Olvida, hombres. Olvídate, a ver, a ver, es que olvídate de los hombres. Ahorita escúchame, tú garbanzo, olvídate de los hombres. Mañana le tengo ese dato. Olvídate de los hombres. Mañana le tengo ese dato. ¿Cuánto ese generan es las mujeres ya. y cuánto gastan? Ah, maestro. Mañana se lo tengo. Pero ¿Cuánto ya? generan y cuánto gastan? y a ver si no nos salen obviamente sombra. va a salir mucho más de lo que genera. ¿no? ah entonces y y, y claro. es justo es justo que si yo te contrato para mi empresa y tú ¿Y yo tenga que gastar más en ti que lo que generas es, es justo? No, no lo es. Pero entonces, ¿por qué estas instituciones, que son negocios, usted lo ha mencionado? Es un negocio. ¿Por qué permitieron que esto llegara Por otra clientes? vez, escucha esta palabra, ver, es clave en toda esta plática. A ver. Presión social. Maestro, es un negocio. La ¿ves? presión social va a llegar a invadir el negocio no de su empresa. no escuchaste? Contestaste rápido el otro, porque no, no escuchaste. No. Pero, le tengo vamos rápido. Eh, vamos acá con eh, Alex. Tengo poco tiempo, el garbanzo siempre lo absorbe. <ríe> Eres la esponja de los tiempos. <risa> Alex, adelante. Primero que nada, sensei, mucho gusto en saludarlo. ¡Bravo! Ese... Ey, ey Sumiso. dime rápido que, que que ya le baje, ¿no? Que ahorita que después siga llorando de eso. Sí, el garbanzo, es el garbanzo. Pero bien, brody, a ver, tengo poco tiempo, brody. Gracias sí. por llamarme, dime. Okay, fácil y sencillo. Mire, yo lo he estado siguiendo sus consejos al pie de la letra. Uh, desafortunadamente me fue mal con la mamá de los niños y por el estar bien mental me alejé. Y ahora quisiera saber cuál es el siguiente paso. Por, sal no puedo, por salud no, no, mental sí. te alejaste de ella muy bien, qué bueno. Estoy estancado en de que, o sea, me alejé de algo que ella no quería cambiar y yo ponía de mi parte. muy bien y de eso me me alejé me alejé y ahora cada vez que conozco una persona una mujer y platico y veo que tiene las mismas cualidades se puede decir o las mismas mañas. actitudes las mañas correcto correcto características correcto. las actitudes sí Todo. este uh -huh. me entra el pánico y dije yo no quiero pasar por lo mismo muy bien claro lo que pasa es de que no es pánico es es eh, ya por como tú ya pasaste por ese camino y te viene a tu mente como cómo era la ex y de repente dices ah, caray, eso suena muy conde lo había escuchado antes estable igualito que alguien no eh, ah, yo, yo, que yo lo único no que te puedo decir de si sí, lo único que te puedo decir Brody es de que eh, tú vivas tu tu vida y que te, yo tengo hijos con ella sí sí yo lo que digo es que tú vivas tu vida que te prepares que convivas con tus hijos que ese sea tu enfoque <coughs> y, y, y no sea tu enfoque una mujer que no sea tu enfoque una pareja es es mentira que el que busca encuentra en en cuanto a una relación no funciona así porque ahora el ese tipo de mujer que tú buscas pues te va a llegar poco a poco va a decir no es que ya tengo cierta edad siempre dicen la raza por eso ahí andan agarrando cualquier cosa ellos es que ya tengo cierta no, edad por eso acudí a usted porque o sea le digo yo me alejé de eso me estoy alejando pero estoy estancado en esto que no puedo salir o sea y como usted dice no es pánico a lo mejor es otra cosa Oye, pero qué es estancar para ti qué es ah okay, o sea cuando percibo de que son las mismas características las cualidades de que el, el comportamiento dije yo espera mejor vamos por otro camino no no es que tu enfoque debe ser otra cosa brody y aquello va a llegar ese ahora yo no digo que no conozcas chicas que la pases bien Obviamente sin hacerles daño, decirles que tu onda ahorita es divertirte, ¿no? Ese punto. Porque hay mujeres que les gusta y les encanta también sus ratitos, su una noche de acostón, igual que un hombre, ¿verdad? El eh, ya okay. cuando quieres una una relación seria, pues obviamente eso yo ya va a llegar o de repente la vas a conocer en algún lugar, u otra cosa y te va, y te va a sorprender, pero todo a su tiempo, brody. Nadie hoy lo con quien quieras hablar tú en el mundo nadie te va a decir, pues con esto, con esto con esto y con esto y, y, y a en cierto tiempo vas a conseguir una mujer como la que tú quieres es, te va a mentir, eso es, es mentira es cosa de tiempo eh, el amor no solo aparece en una mujer, aparece en tu familia, en tus hijos, en ti y, y cuando estés lleno de amor hacia ti, a tus hijos especialmente a ti, créeme que no estar mendigando eso brody Y correcto, es lo que yo no quiero volver a hacer, mendigar por atención, exacto. o tratar de poner todo de mi parte y que la otra persona no más espere, espera que yo ponga de mi parte siempre. Porque al rato todas las personas fallan, ¿qué tal se te falla y es donde piensas? Es que tú eres así, es que ella me hizo esto, es que nada, no, cuando alguien te falla dices ni modo, no me tocó suerte acá y, y lo que sigue, es una manera sana de pensar, no de andar peleando ahí. Pero yo lo único que te digo es que dale tiempo al tiempo, ¿cuánto tiempo tienes que te separas de Brody? a ah, cuatro años muy bien pues para mí la verdad yo no sé eh, todo es relativo muchos van a decir ya cuatro años solo y ahí es donde mi pregunta es qué soledad no está solo es simplemente estás viviendo de otra pues, forma como como usted dice estoy pasando tiempo con los niños me dedico al trabajo no me estoy metiendo con una chava tras otra no te no tengo problemas llego a la casa hago mis cosas me acuesto tranquilo me despierto tranquilo Pues ya está, para mí eso es importante, brody. Lo que te puedo decir es de que eh, obviamente es si quieres tú llegar a una relación, pues conoce ch chavas si y alguna va va a tener más o menos las características que tú busques, ¿no? Y si no, pues digo, estás soltero, pues eres papá soltero, pero estás soltero, puedes buscar y habrá una que se que se encaje ahí, pero o solo que quieras a la fuerza agarrar una aunque no te guste. No, para nada. Sus consejos siempre al pie de la letra. Gracias, Brody. Cuídate Bravo, mucho. Maestro, Gar Garbanzo está. quiere pelear. No, no, no, no. yo los... aquí me dicen ya la esponja <im rocks> de los tiempos. La esponja Ay. de los tiempos. ¿Te gustó? No, no, la, la, la Vamos a acá con el Chago. Adelante, Chago. Eres la esponja, Brody. <míquen> maestro, maestro. Adelante, Brody. Llegó su worst nightmare. Ahí le va. ¿Qué? Nomás no sé. dice el garbanzo, nomás le dan por su labia hasta da tiempo y no corta, pero ahí le va carajo, y sin malas palabras, con mucha educación. Otra vuelta se la bañó y estoy aquí en dos pencas de nopales. Tuvo, fíjese al Genio y al y al y al Jorge Campos y que su camisita y eso yo yo siempre le he dicho que en el fútbol mexicano hay corrupción y usted eres bien calladote. Ah, pero que no fuera Obrador porque ahí está aquí uno está en la lupota. pero no no de ochos de 8x sino de 1000x y le saca todo todo todo pero cuando usted tiene la oportunidad de de, de criticar lo que es la la la la la corrupción ahí le se calla, eso sea un prostituto de la radio, a usted le falta lo que a mí me sobra, débate eso. Débate eso. Yo he hablado contigo una vez, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, sí, sí, y nunca, y usted de, no me ganó De se hecho, usted le ganó a este hombre Y no, no te gané, te, te hice polvo sí, Eso triste. fue lo no, que no. pasó a ver, nevata, Yo ahorita, muy, muy bien, no tengo pero, ni hablar, palabra, pero, per, pero ni dejas hablar Pero ni dejas hablar A ver, adelante, adelante, debátame eso Porque sí, a bueno, Jorge Campos no, ve, nunca usted, eh, hizo preguntas Ya me acordé, este ¿sí bro dice es el de que decir? no deja hablar Este bro es el que no deja hablar Pero bueno, adelante, síguele, adelante, no, adelante. no Estás en show nacional, tú ahorita protesta Porque te están escuchando miles de personas Adelante brody, saca todo Ese niño No, adelante, a ver, debátame eso Con el Genio Lucas, que le iba a hacer pedazos Y que unas bielas de mucho de viejitos y que que que que que, que, ah, que que no a ver debátame lo que yo le estoy diciendo y lo dejo hablar a ver dígame se lo dije a genio tiene y se lo dije en su oído tiene lama en los en los micrófonos genio un hombre con tan dijo es que ustedes son muy qué dijo no son tan jóvenes en la radio sí usted tiene tantos años en la radio ya viejo y con esas tipo de <risa> apuestas. de apuestas ¿Qué más querías que le dijera que alimentara a su madre o qué querías tú? No no yo yo no estoy diciendo de eso. Ahora cuando a Jorge Campos, a ver una... A ver, la... espéreme. A ver, vamos por partes. Vamos por partes. Y... Ya te maté una, a ver, ya te maté una, ¿de acuerdo o sí o no? No, claro que no. Ah. Bueno, se la compro, se la compro. Ah, y estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, ver. Iré, le, no, no, no. no permíteme. Que... Este es mi programa. Permíteme, tranquilo. No, no grites. El que me, el que más grites es el que menos tiene la razón. Permíteme. Adelante, papaya de celaya. Muy, muy bien. Ahora este Brody me llamó y me dijo que él sabe de la corrupción que hay en el fútbol mexicano y todo este rollo y le dije yo, Brody, hazte un libro. Eh, hay que llevarlo a un lugar. Todas esas pruebas que tienes. para así de una vez te te ganas una lana claro. te haces famoso lo que sea y te vuelvo a preguntar lo mismo eh, dónde y dónde están las pruebas y yo te ayudo a llevar esto a cabo a sacar esto adelante hablo ahora me da la, me, me da la sí, palabra, adelante palabra ándale dale Palabras concedidas en esta junta de giratarios, ahí le va. Imagínese tanto que estaban chiflando que el América, que, que que y eso, en eso estoy, estoy de acuerdo con usted porque usted ni ni ve tener tenencia porque usted es tigrito, usted es panista, usted es de, de de clase media alta. Ahí estamos de acuerdo y no lo culpo porque usted nació en cuna de oro. Está bien, pero hay, hay, bien hay, trabajado, ahí le va, mi bien hija. trabajado y honestamente. Sí, no, no, no. Y que tengo que ahí, ser no, pobre, no, no, no. ¿no? Tengo que estar fregado para conectar contigo, ¿verdad? No, no, no, no, claro que no aunque que ser no, pobre para claro decir que, no. que Ay, pobre del login ni madre, se trabajó no, no, no, antes No, no, no, no, no, no, no. Mi, mi comentario no es ese Entonces, qué casualidad, imagínese Por ejemplo, yo soy un compa que mide casi seis pies Mira, Brody, permíteme, bueno, permíteme Oigan, se acabó el tiempo, pero voy a seguir hablando con este Brody Y se los tengo mañana, es más, ¿cómo ven? Ah, sí, bien, muy bien Es el podcast que estás escuchando el show de ganó chocolate el podcast de hechobachito todas las tardes este es el tiempo extra y no voy a tener tanto preámbulo solo decirles que me sigan en mis redes sociales que compartan esto y si me siguen en mi canal de YouTube prendan la campanita suscríbanse al canal eso es todo Es gratis y ahí está para ustedes Esto lo grabo específicamente para ustedes Así que en agradecimiento A lo que hago por ustedes nada más Compártanlo por favor De nada Ok bueno resulta de que me escriben aquí algunas preguntas Me hacen preguntas ¿Qué opina usted de tener una relación con una mujer Que tiene eh, o tenía OnlyFans? Este ya le había contestado eh, OnlyFans es unas páginas Donde tú pagas para que te enseñen Fotos donde las mujeres Por lo regular enseñan pues sus cositas, verdad, como tu compañera garbanzo de trabajo, ah sí, viste? sí, sí, sí, cómo no, me mandaron un video, dijo hay que ser la de todo, dijo, pues no. ahí está güey, así dijo, si hay güeyes que pagan, pues vamos a darles en cuero, no. órale, eh, este, ¿qué más preguntan acá? Ah, me dice que si sí, deberían dar con una mujer que está así, aquí les va, y, y yo no entiendo Por qué tenemos que pensarla para todo y menos para una relación. ¿Qué tipo de relación quieres? Seria o pachar desmadre. Si es pachar desmadre ya está. Además hasta ella puede pagar porque está sacando al OnlyFans. ¿Por qué dices desmadre con? Si si es en serio si es en serio mi pregunta es ya ya van dudas y el día que te enojes con ella es sí pero tú hacías OnlyFans bla bla bla imagínate que un brody te manda un día una foto que te diga oye güey tonos con esta vieja que me mandó unas fotos del otro día ¿me ¿entienden? Oye. Y hay una relación que empieza con dudas con esas cosas ya no sano ya, ya olvídense hay un vieja la la hay un vieja la la la o al menos que viven en, no sé hay gente raza que no escucha que viven ranchos cuida ranchos y ahí andan solos y yo creo que nomás anda hay una señora como pa cinco Brody y ahí o sea ahí se entiende, y ni ahí deberían pero se entiende que que caigan con cualquier cosa pero vivimos ya en una sociedad donde ya pueden salir de donde están ya, hay internet donde puedes conectar dos, tres chavitas y, y verse por ahí ya, brodis, que no están en la plaza quebrar el huevo, a ver quién contestaba y se acabó. Oiga, pues, maestro. Yo no andaría, esa es, es la respuesta, no andes, brodis. Es más probable que una mujer que está en OnlyFans, anteriormente ya mandaba fotos y videos, pero dijo mejor que me paguen. 100%. ¿Tú crees que, le, que, le, que se les fue el asco el día que, pues... <risa> <risa> Así de hoy oh, sí, ahora no, no o sea, ya trae van, ya cuando te manden con cierto ángulo y cierta cosa es de que ya, ay es que yo, ay, esto casi no, hay qué pena y ya están bien hechas, verdad, yo hoy tengo, bueno no tengo, ahí me mandan a veces y yo lo sería de cobrar porque me manden Claro. La, ¿eh? Oye Garmanzo Pues estamos con esto que se llama Tiempo extra, eso pienso yo De Onlyfans, hay muchas eh, Mujeres que lo hacen, háganlo Si quieren, eh, se sienten A gusto, eso las llena Van a decir pues no, pero hay lana Entonces que sí que las llena más el dinero Que su sentir Entonces hay, hay, Pero es que estoy en una mala situación Uy brody, si ¿Sí sabían ahorita que hay Mucha demanda de trabajo Sí, sí, sí. En, en, todo en, la, en todos lados. En sí. todos lados. Ahorita no quiere trabajar la raza porque les dieron un dinerillo, Brody. Sí. Y luego están... Que ¿Por qué estamos fregados, güey? ¿Cómo que por qué? De veras, Brody, conozco un chingo de lugares que están buscando trabajadores y trabajadoras y no están queriendo. Además, hasta el McDonald's, ¿qué dicen? Sí, que perdón por la tardanza porque... Perdón no que estemos trabajar. lentos, no pues, estamos cortos de... Eh. De gente. Oiga y llevándolo a otro a otro nivel, maestro. Le pregunto a usted si usted estuviera con una relación y le dices a su novia, mire, mi maestro, sí estoy en OnlyFans, pero nada más son fotos de modelaje, no enseño nada. Ahí estaría bien. Permitirá usted permitirá eso de modelaje no sí, tienes o sea, que poner OnlyFans. Pues ponerlos en Instagram. Eso quiere decir que ya va pateando para el otro lado que vuela. Es que yo no tengo nada de... Si quieren hacerlo, hay brodis que están a gusto así. Está bien, yo no. Yo no permitiría que mi mujer esté en OnlyFans. ¿Para qué? ¿Por qué? Ah, maestro, ya le echemos dos, tres arreglillas ahí a la casa. Ándale, está bien. Pues, ellos, o sea, cada quien. ¿Entiendes? Yo no quiero ver un... Yo no quiero dormir pensando que otro güey está masturbando viendo fotos de mi vieja. No quiero ver que otro güey está agarrando la riata pensando en mi vieja. Pero el dinero, brody, el dinero es más fuerte que todo eso. Es Va más allá. Oye, pero qué clase de basura. Pinche doggy es? puto, vete a la verga, doggy. Acá nosotros este, hacemos lo que nos dé la... Está bien, yo no estoy diciendo que no. Yo estoy diciendo que a mí, yo no quiero imaginar que un brody sea si así, Brodis sin que tengan OnlyFans y si tienen una mujer atractiva, güey, los van a hacer. Ay, A los celosos, pero así es. Esa es otra pregunta. ¿Tienes algo más con OnlyFans? No, vámonos. Ya vamos. Siguiente tema. No, sí, ya lo dejamos ahí. Sí. Era, era nada más por OnlyFans dejar y exprimir esto. Sí. OnlyFans para mí es simplemente, no sé. Hay chavas que las están, hay también hombres, ¿no? Que eh, OnlyFans y hay que Ahí entra Luisito, ¿eh? Ay, mándame una por tanto. Habla Luisito, ¿tienes algo ahí o qué? Ya antes de que se cierre el tema. No, yo no tengo OnlyFans. ¿Hay algún hombre que te dice, sí le daría algo? No yeah. creo. No hay un hombre. No, ni a los dancers cuando voy a los clubs. Uh -uh. Pero algún famoso, algo que tú dirías, wow, me gustaría ver. No. Ninguno. No, a usted. Keanu Reeves. Bueno, yo reto te mando la foto gratis. Uh. <risa> Este para que bueno. afilando usted, el, maestro, afilando ¿sí? el machete y usted siendo hombre hombre hay algún hombre que tal vez usted dijera sí aquí des, aquí soy <risa> <risa> no, es, no es buena pregunta pero no yo yo yo te diría sí güey pero no. no hay gente que oculta lo que quieren saber en sus preguntas <risa> esto es lo que es cuál es el hombre diablito ya dinos que sí. te gustaría verle la riata a ver a Pelé a Pelé ¿Eh? está bien pele Ahora sí que ya me la pelé, dijo aquel Pues ahí está, pelé Para el diablito En OnlyFans, le gustaría verlo, él sería el primer En pagar Ese es, siguen en mis redes sociales Y compartan este video Es lo que pienso de OnlyFans Vamos a contestar Otra pregunta para mañana es El feminismo tóxico está acabando Con la masculinidad, padres de Arena, generación de cristal Padres de